y hablamos de la ministra de defensa de Margarita Robles efectivamente permítame decirle Margarita Robles actual ministra de defensa y candidata a seguir siéndolo en los próximos años con todo el respeto que me merece que es mucho que lo que nos ha vendido sobre el CNI desde que ocupó la cartera y lo que sus acólitos están filtrando en estos días no se corresponde con la realidad tiremos de la manta Su entrada en el gobierno llevó aparejado el traspaso del servicio secreto desde la vicepresidencia del gobierno al Ministerio de Defensa. Una regresión. Volvía al mismo sitio donde había estado durante casi todos los años de la democracia. El avance, la normalización, había sido llevarlo al Palacio de la Moncloa, como pasa en casi todas las democracias. Un espionaje civil depende de la presidencia del gobierno. El retroceso fue que usted quisiera acumular poder con un órgano tan influyente en la sociedad y el presidente se lo concediera. Los espías dejaron de ser un órgano militar hace mucho tiempo, por mucho que en los diez últimos años lo haya mandado un uniformado ya jubilado. No es cierto que depender de defensa como usted ha defendido haga que quede más claro que el CNI es independiente y ajeno a cualquier uso partidista. Eso es mentira, aunque usted me podría decir, siguiendo el pensamiento político de Donald Trump, Que no es que sea falso, sino que es un hecho alternativo. La historia demuestra que casi siempre el CNI ha estado al servicio del gobierno. Que no es lo mismo que estar al servicio del Estado desde que se creó en 1937, aunque estuviera encuadrado en el Ministerio de Defensa. También ha defendido que el CNI está sometido al control parlamentario y judicial. Como buena jurista usted sabe que eso es lo que dice la ley. Pero como conocedora de lo que pasa en España, tiene que reconocer que el control de los diputados es un mero sueño de verano. Reciben información de vez en cuando. El director no acude para dar cuenta de su trabajo ni siquiera una vez al año, como establece la ley. Y solo lo hace cuando estalla algún escándalo que les ha impactado en su línea de flotación. Sobre el control judicial... solo permítame decirle que hay muchos casos... ...que demuestran ciertos favoritismos... ...de algunos jueces en las causas... ...en que están inmersos directivos... ...o agentes del servicio. Una última cosa... ...por si se confirma y sigue en el cargo... ...el mes que viene tendrá que nombrar su instituto... ...del director Sanz... ...permítame recordarle... ...que el espíritu de la configuración de la cúpula del servicio... ...es la siguiente... ...un director civil ajeno al mismo... ...un secretario general espía para llevar el día a día de los temas del funcionamiento interno y un director de inteligencia, espía, para dirigir las operaciones nombrar a alguna de las mujeres u hombres que tienen mente supondría colocar a un espía que lleva algunos años fuera de la casa en un puesto concebido para civiles sin relación con la misma no obstante, me parecerá genial lo que usted haga que es la que manda y la que tiene que tomar la decisión junto al presidente del gobierno esto es solo un consejo, que por cierto... No me ha pedido. Nos escriben con Almadilla Rosavito, eh, Fernando, dos últimos eh, mensajes. El capitán nos dice, hace años que llevamos el troyano en el bolsillo, qué razón tiene. Efectivamente. Y qué razón tiene también uno de nuestros oyentes, una de nuestras oyentes, eh, que nos dice Penélope, a propósito de lo que está oyendo, y es que vivir es un riesgo. Pero algunos lo hacen todavía más complicado. Pero vivir es un riesgo de maravilloso. El claro, problema claro. es que ya la vida tiene suficientes riesgos. Como para que nos pongan más e eh, efectivamente. Que claro. cuando te controlan, cuando tú no les has dado tu permiso. Fernando, Fernando rueda muchas gracias. Un abrazo fuerte y chao. chao.